Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El ministro de Salud de la provincia, Mario Coan, dijo entrevistado en Radio Kermés que por ahora no se piensa en hacer obligatorio el uso del tapabocas, pero no lo descartó para un futuro. Nosotros no lo discutimos como medida oficial obligatoria pero es posible que en algún momento esto es tan dinámico que es posible que en algún momento lo planteemos. Este, usted vio que provincia de, provincia de Buenos Aires el lunes que viene creo. Capital que el, Cava ya lo implementó sí, sí. como obligatorio e incluso con multas. Vuelvo a repetir yo creo que eh, ellos tienen un número muy importante A ver, comparado con las pampas ni hablar, es súper importante, no, no es importante el número de casos todavía, a ver, casos detectados y, y confirmados. Trabajadores y trabajadoras de los clubes y entidades civiles también padecen los efectos económicos de la cuarentena. Lo señaló en Radiocracia el secretario general del gremio, UTEDIC, Gustavo Montenegro. Estamos haciendo un planteo el tema del trabajo de, de paritarias que hemos tenido nosotros en, en el principio de año, que fue... ...de un 20% en realidad nosotros eso lo estamos reviendo... ...estamos reviendo también el tema de ver si hacemos un protocolo... ...de acuerdo a lo que se está dando y bueno... ...viendo la posibilidad de todo lo que es cargas sociales... ...y viendo también con el, con el gobierno provincial... ...del tema de los subsidios a los clubes... ...porque la verdad que el tema de los clubes en, esta, en este momento... ...de no tener actividad, de no tener este, ningún ingreso... ...el tema del de, de último el padre que va al, al club, lo lleva al chico, paga la cuota y paga la actividad, hoy no se refleja eso. Celeste Galleta contó en La Mañana Quermecera su historia como comunicadora trans en la ciudad de Córdoba y la experiencia de su reciente maternidad. Como quien no quiere la cosa, me empecé a incursionar en la radio, en escribir, y a partir de todas esas, digamos, experiencias, es que la directora me, me, me contactó, me dijo cuál era su, su propuesta, y teníamos ganas de empezar... Eh, no hablar de un segmento exclusivo del LGBT Sino tener una comunicadora para cualquier otro espacio ¿no? uh -huh. Y resalto esto Porque ella no es que me, que me dice Yo no te quiero acá porque seas trans Yo quiero una comunicadora Y me gusta tu perfil Y aparte sé que va a aportar que seas trans Pero no ingresás por ser trans Ingresás por, por cómo estás comunicando Bien. Así que eso me pareció reinteresante al cumplirse 25 años de la existencia de la agrupación Hijos, Paula Mónaco Felipe es hija de desaparecidos, periodista residente en México y comenzó recientemente un testimonio en el marco de un juicio de lesa humanidad. Reflexionó en Periodismo Turno Mañana sobre el significado de la fecha. Yo creo que Hijos dejó, aportó una nueva forma de hacer política, la de ser una organización horizontal, sin líderes, sin dirigentes, sin presidente, donde las decisiones se tomaran entre todos, que no fue algo que inventáramos nosotros, fue algo que en esos tiempos proponía el movimiento zapatista y que nosotros lo retomamos y de alguna forma también se fue extendiendo en otras generaciones de organizaciones de ese tiempo y posteriores en Argentina. Y siento que el principal, el mayor aporte de hijos fue el sumar una nueva generación a los reclamos de memoria verdad y justicia, con lo cual... Eh, se reforzaba la idea de lo he hecho por madres, abuelas y familiares de que radiocarmes.com